Los amantes fieles. Un día, como tantos otros, en que hacía de mensajera la nodriza, dejó caer por error el billetito perfumado donde Rosenflor le proponía una cita a su enamorado. Y tanta fue su mala suerte que quien lo recogió del suelo fue el jefe de los guardianes del Visir. De manera que, mucho antes de la hora de la cita, Ya estaba Rosa en flor llorando y estrujándose las manos frente al padre. ¡Desdichada! le gritaba el visir. Te enamoraste de un pobre cuando tenías a un rey esperando tus caricias. Entonces resolvió sacarla del mundo, secuestrarla, esconderla en algún sitio tan lejano y tan i n a l l a b l e como para que su enamorado nunca jamás la encontrase. le d i r í a al rey que su hija estaba loca y perdida para siempre. De esa manera pensaba que se ahorraría la vergüenza. La historia del mandadero, el califa disfrazado y la muchacha. Que no se quería casar. Cuando murió mi padre, heredamos las seis por igual, cada una a su parte, pero no hicimos todas lo mismo. Las mayores se casaron, las menores se quedaron con la madre. Yo elegí vivir sola, administré bien mi fortuna y la hice crecer. Hasta que un día volvieron mis hermanas mayores, pobres como m e n d i g a s porque los maridos les habían robado la fortuna. Las recibí en mi casa, compartí con ellas todo. Pero el dinero se iba escurriendo. Yo me daba cuenta de que tenía que salir a comerciar si no quería terminar en la pobreza. Salir a c o m e r c i a l se extrañó el califa, que nunca había conocido una mujer tan independiente. La noche de Yerezada. Shariar se ponía hecho una furia si le contradecían, y peor si le engañaban. Si le engañaban, era capaz de cualquier cosa, hasta de cortarle la cabeza del engañador. Eso fue precisamente lo que hizo con su mujer cuando se enteró de que se había enamorado de un esclavo. Mandó a cortarle la cabeza.